Atención, el siguiente anuncio tiene información relativa a la seguridad de nuestros radioscuchas. Rogamos, tengan la precaución de apagar sus celulares, cámaras de video, bypass o cualquier otro artefacto que pueda interferir en nuestra comunicación. Si está parado, siéntese, estire las piernas y asegúrese de tener a mano el mate de seguridad.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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que no estás acá? ¿Dónde estás? Casi 5 y 10 de la tarde, claro, no va a ser de la mañana. Mi nombre es Juan Zuccher y estamos en el Bodeville. Hoy me encuentro solo, sin ningún amor, diría la canción. Eh, faltan mis compañeros, Gabriela Wittenkamp. ...y Fede Barrado, de quienes vamos a extrañar todo. Sus risas, sus preguntas, sus dudas, todo. Y bueno, remaremos aquí en Dulce de Leche hasta las 7 de la tarde... ...en esto que es el de Vil, escuchá teatro por radio nauta Nos podés escuchar por eh, internet y también, claro, por el dial de tu vieja compañera la radio. Moves el tuning un poquito hasta el 106.3... O si no, si estás más canchero, tenés un Android. ¿Por qué no pones www.radionauta.com? Y nos acompañás, nos podés pedir... Cualquier cosa menos comida y plata, ¿no? Pero nos podés pedir música, algún alguna pregunta, algún tema. Vamos a estar hablando... Sondeando un poco la cantidad de, de espectáculos que tiene eh, aquí, la región platense. Por lo pronto... Eh, Trataremos de, de abarcar lo máximo que se pueda, pero es tan difícil, señor y señora, abarcar la cantidad de espectáculos, de de movidas teatrales, o, o, o es muy cachivache decirle así. Bueno, en fin, vamos a estar hablando con el director del proyecto de la Liga de Improvisadores, con Ruy López, también vamos a estar hablando con Rosario Alfaro y sus femeninas veladas, una obra de teatro que tuve el gusto de ver, me gustó mucho La vamos a llamar a Rosario para charlar sobre sobre esta obra Y también, más adelante, vamos a estar charlando con el guionista y el director eh, Uno de los guionistas y el director, además de Habitación 73 Una nueva comedia web, una serie web, que es eh, íntegramente platense Así que, bueno, como ves, un programa picadito, movidito Nosotros acá vamos a picar un poquito Y continuamos con el Quedate Quédate acá hasta las 7 escuchamos teatro. En estos tiempos de, queda de oscuridad y luz, de distracción a perpetuidad. imbecilidad tan programada Aunque no encuentres la voz Aunque te paguen con platos de arroz Aunque te asustes y puedas caer La dignidad no se pierde, sabes No estás aquí para sin que te vean qué carajo si ser lo mismo es virtud vos sabes bien que también es quietud si anda a rondar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 te duermas, no te duermas, porque estamos acá en el Bodevil, escuchando teatro. Claro que sí, estoy conectado en este instante, a través del aire, con Tati Torres, si no me equivoco. Ella es productora general de este proyecto de la Liga de Improvisadores Platenses. Hola Tati, Juanjo Zucke te saluda aquí en el Bodevil. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Me escuchás bien? Todo bien, bárbaro. Bueno, muchas gracias por atendernos el teléfono. No, gracias a ustedes. Eh, bueno, como para que empecemos a hablar sobre este tema, la Liga de Improvisadores, ¿vos ahí estás improvisando o la tenés clara? <risa> eh, Mirá, en realidad el proyecto nos quedó un poco más grande de lo que esperábamos al principio, así que si bien no, no estamos improvisando a la hora de, de producir, eh, pero la verdad es que terminó siendo un desafío más grande de lo que... ...para todos estábamos preparados. Eh, la Liga de Improvisadores que se lleva adelante... ...en el espacio de la Gran 7 ¿no? Así es, todos los domingos... ...empezando en septiembre, el domingo próximo... ...y después todo octubre. ¿Y cómo es esto de que les ha quedado el proyecto más grande? La verdad que es un proyecto que surge de cero... o sea ...si bien el formato eh, tiene similitudes... ...con otros espectáculos de improvisación... ...cuando empezamos a, a cranearlo el año pasado... ...también por estas fechas... Eh, empezamos con una idea y terminó siendo una máquina mucho más grande de, de lo que imaginábamos. Obviamente estamos más que felices, pero se destaca por una producción importante trascendiendo el, el momento del espectáculo en sí. Somos un montón, somos más de 30 personas haciendo el show. Claro. Eh, te, eh, para comentarle a la gente no de qué se trata la Liga de Improvisadores, que es un espectáculo teatral... ...es un espectáculo escénico... ...pero donde hay una competencia de por medio... ...donde en esta liga... ...hay distintos equipos... ...que compiten... Eh, ...teatralmente podríamos decir... ...desafiándose con algunas reglas... ...y eh, algunos ganan, otros pierden... Eh, ...y esto se desarrolla... ...como como decíamos en la Gran 7... ...este espacio hermoso que... ...que ha abierto en este último tiempo... ...que es 7 entre 61 y 62... ...y esperemos que... ...ni se le ocurra a nadie acercarse ahí porque está siendo casa de un montón de, de ideas increíbles entre ellas bueno la liga de los improvisadores como la pregunta viene por este lado tati cómo es hmm. que eh, yo me anoto y cómo hago para pasar y seguir avanzando en esta liga a ver en, en qué sentido ¿Como espectador o como improvisador? No, imaginemos que, que yo no sé si, si se, los equipos son individuales, imagino que no, que justamente son equipos o es una competencia individual. No, es una competencia por equipos, los equipos son estables, o sea, cada equipo tiene su, su impronta, su, su micro universo, con su estética, con su historia uh -huh. creada por supuesto con nosotros y estos equipos son estables. O sea, tienen un elenco, cada equipo está conformado por tres jugadores y un director técnico y se mantienen durante todo el torneo. Eh, a principio de año tuvimos el torneo Apertura sí sí y en el medio hicimos un pequeño receso de dos meses y ahí lo que sucedió fue el mercado de pases. Donde algunos jugadores se fueron, otros ingresaron y algunos que estaban en unos equipos pasaron a otros equipos. Pero durante cada torneo, ahora viene el clausura, se sostienen estos equipos. O sea que vos podés hacer fan de por ejemplo diagonal 66 y seguir diagonal 66 durante todo el torneo claro claro claro lo voy voy siguiendo voy siguiendo esto va a ser todos los domingos yo en vez de sentarme en mi casa a ver el, el resumen del torneo de fútbol puedo ir a las ocho y media a la gran 7 y, y seguir digamos la liga a ver esta sería el torneo clausura Exactamente, y lo que tiene el espectáculo interesante es que al ser improvisación, es un espectáculo deportivo de improvisación. Como es improvisación, todas las funciones son únicas. Si bien cada función se van, eh, en cada encuentro eh, se enfrentan dos equipos distintos y van sumando puntos para llegar a la final, como es improvisación y el título es aportado por el público, eh, todas las funciones son únicas. Entonces vos podés venir a todas las funciones que te vas a encontrar con, con un encuentro totalmente distinto. Y además lo importante es que el público es el que vota. Ah, así se obtienen los puntos. Exactamente. Cada improvisación, o sea, cada minijuego, eh, eh, el punto es otorgado por el público. ¿Cómo ha sido la concurrencia y la participación del público en el torneo Apertura de la Liga de Improvisadores? Y la verdad que para ser nuestra o sea, fue la primera vez que poníamos todo a funcionar. Tuvimos un muy buen afluente de público. Tuvimos un promedio de 70 personas por función todos los domingos. Esperamos obviamente redoblar la apuesta ahora para el segundo torneo. Y obviamente seguir el año que viene sumando espectadores. ¿Hay algún Barcelona? ¿Hay algún Real Madrid? ¿O algún glorioso Racing Club de Avellaneda en esta Liga de Improvisadores? Y, a ver, el torneo pasado salió campeón Loge Omega, que es uno de nuestros cuatro equipos. ¿Cómo Pero... uno, uno de nuestros cuatro? que ¿Vos también tenés intereses ahí? <risa> Nosotros tenemos, o sea, la, la, la Liga tiene cuatro equipos de momento, solamente cuatro, Eh, que son Logia Omega, que representa el aspecto mazón platense, Diagonal 66, que representa la parte rockera de la Ciudad de la Plata, Trending Topic, que vendría a ser el público ragdier, que es el, la parte más joven, y eh, por último tenemos Animaterra, que vendría a eh, representar el bosque platense, con una impronta más hippie. Esos uh -huh. equipos van mutando, entonces... La realidad es que todo el tiempo hay pujas por por ver quién se destaca. Muy bien, ¿y el Messi? Me comentaron que el Messi de la Liga de los Improvisadores era un hombre y era pelado. Y era pelado. Sí, y era pelado. No sé, eh ¿Y estaba jugando. Y a veces juega, sí. No, quisiera saber si si bueno, si el público puede Tengo entendido que el público además de ir a la Gran Siete puede continuar este torneo de improvisadores platenses e improvisadoras no a través de las sí. redes sociales. Exactamente. Nosotros lo que generamos durante la semana son eh, contenido audiovisual que vamos difundiendo en YouTube y lo difundimos también en Facebook donde aportamos datos que trascienden en lo que pasa en, en los partidos que tiene que más, más que ver con... Eh, claro, polémica el en el bar. Polémica en el bar, decía yo. Algo así, algo así, bueno, también, eh, no sé, un intruso por momentos podría ser. Claro, claro, claro, claro, claro, claro. Y sí, de alguna manera los eh, los noticieros deportivos, ¿no?, son los intrusos de, de los deportes. Claro, bueno, es exactamente. es así. Eh, así que, bueno, o sea la, la, la, la Liga de Improvisadores es un todo un universo bastante más amplio que, que un espectáculo en sí. O sea, que el, el público puede nutrirse tanto de lo que presentamos durante las funciones como de todo lo que va transcurriendo eh, en las redes sociales durante la semana. Eh, ¿Y el staff de árbitros, es necesario que haya un árbitro o una árbitra o...? De momento sé? tenemos dos árbitros. Ajá, ¿se, puede, ¿se pueden saber quiénes son? Sí, eh, Rui López y Chapio Berresi. Ajá, sí, sí. Los árbitros se encargan de marcar las faltas. Eh, después el público puede votar al, al equipo que aún así le guste, más allá de si se cometieron faltas o no. También tenemos dos comentaristas que son, eh, como en el fútbol, dos personas que una vez que termina la improvisación hacen una bajada desde su experiencia y acotan claro. datos sobre los jugadores. Claro, claro. Un, un comentario, por ejemplo, de, de sobre la improvisación, una improvisación inentendible. Por Tranquilamente Tranquil puede hacer. ¿Se convierten en algún momento estos referees como en el William Boo? ¿En un referee que cobra todas en contras? ¿Un, un árbitro bombero? Y cada árbitro tiene su, su, su impronta, personalidad. Claro. Y bueno, hay veces que los jugadores llegan con, con una energía por ahí un poquito cargadita y eso puede generar algún tipo de encontronazo. Claro, claro. Tratamos de que no, pero bueno, esas cosas a veces ocurren y, y hay que estar presente para, para vivenciarlas porque son muy interesantes. Aquí estamos hablando con Tati Torre. ¿Es Torres o Torre? Torre. Torre, una sola. Una sola. Bueno, con Tati que está a cargo de la producción de la Liga de Improvisadores que se lleva adelante todos los domingos en paralelo con el torneo clausura que acaba de comenzar, eh, también comenzó este torneo clausura de improvisadores en la Ciudad de La Plata en el espacio de la Gran 7 Esto queda entre 7 justamente en 61 y 62 sí. los domingos, repito, a las, 20, 30 eh, a las 20 30 horas, 30 horas durante todo septiembre, septiembre y octubre una una consulta estos cuatro equipos son fijos de acá a fin de año. exactamente el año que viene no sabemos qué va a pasar y no es una improvisación veremos cómo se abre el telón y yo te preguntaba por la rivalidad me gustaría saber eh, justamente como te preguntaba si había un barcelona y un real madrid de, de improvisadores ¿Cuál es el clásico, o al menos el clásico que sucedió en la Liga de Apertura de, la, de los improvisadores? Por una cuestión de histórica de los equipos, Terra es el clásico de training Topic y diagonal 66 de Logia Omega. Uh -huh. eh, esto tiene que ver con, con el posicionamiento ideológico, digamos, de cada uno de estos equipos. Eh, la parte hippie contra los tetos, se dirían ellos vulgarmente y los rockeros contra bueno los masones los masones inter... cómo es eh, el de los masones logia Omega logio Omega ahí me veo muy bien improvisando alguna masonería incluso también alguna magia negra Tati <risa> eh, quiero agradecerte eh, por esta conversación la verdad que que había visto algunos videos sobre la Liga de Improvisadores y no terminaba de entender esta hermosa idea que, que han craneado y que llevan adelante junto con Ruy López. Exactamente, él es el director. Entonces decíamos más de 30, un elenco, un elenco de más de 30 personas. Exactamente, y... tenemos 16 personas jugando, más dos comentaristas, más dos árbitros y después un montón de gente por detrás de escena. Claro, claro, los jugadores, los relatores, la publicidad, ahí entra, me, me imagino a, a, a, hoy ausente fe de Barrado, la panzada que se haría eh, como relator. Directores técnicos, árbitros y bueno, toda la gente de la producción que hace los contenidos audiovisuales para que nosotros busquemos en Facebook, ¿no? Sí, Liga de Improvisadores La Plata. Y podamos disfrutar ahí como el, como el Televín podríamos decir, ¿no? el Televín de la improvisación y discutir si hubo Orsay, si cometió una falta o no. Por supuesto, están todos más que invitados a participar, el público lo que quiere ir mandando. De a poquito vamos sumándole más fuerza a las redes sociales y por supuesto la nuestra intención es apuesta en la interacción con el público. Así que más que bienvenidos a, a sumarse eh, al folklore de, de este nuevo deporte que estamos creando. Eh, últimas preguntas. Preguntas que quiero hacerte, Tati, ¿cómo es la, la, la fecha número uno de este torneo clausura de la Liga de Improvisadores? El primer encuentro es entre... ¿Ves? Esta es la pregunta que ahora me pongo nerviosa, me tengo que acordar de los y... son Fíjate los el machete, fíjate el machete. Fíjate si lo tenés en el otro pantalón, por favor, Tati. Entre Ánimo a Terra y Trending Topic. Ahí está. Tenemos un clásico ahí. Ya arrancamos. Y la segunda completo. función es Diagonal 66 contra Deogé Omega. Eh, buenísimo, me gustaría si recordás algún algún integrante de, de esta primer fecha te puedo dar los elencos me encantaría me encantaría bueno, tenemos en Anima Terra la directora técnica es Lucía Uncal eh, la nueva adquisición es Juan Pablo Valenti sigue eh, Joaquín López de Armentia que ya estaba en el torneo pasado también está dame un segundo tranquilo fíjate que te quedó el machete en el otro bolsillo. No, es que estoy en la terraza, ah, porque tengo al niño durmiendo adentro. Ah, bien, bien, bien. Pero esto no lo digas al aire. No. Vos se <risa> hace de cuenta que no te escucha nadie. Perfecto. Eh, bien, y después en Trending Topic tenemos un nuevo DT, que ¿Sí? es Milo Mosconi, uh -huh. Julieta Libardoni, que sigue fija... Eh, Juan Ignacio Carle, y la adquisición de Trending Topic es eh, Greta, Emma Flory, que se había destacado en diagonal 66, uh -huh. el torneo pasado. Ahí está, es una jugadora que despunta. ¿Podríamos decir que es de la cantera, de las inferiores? Y la verdad que sí, porque no se le tenía tanta fe como lo que terminó deslumbrando al final, porque chiquita, la más jovencita del elenco, y de repente le terminó pasando el trapo a todos con una energía tremenda Es así, hay que renovar, hay que poner a la gente que está pidiendo pista. Eh, última pregunta, puede, ¿tiene que ver esto de la liga de improvisadores con... Hay una profesora, yo no soy platense, pero tuve la oportunidad de conocer una profesora que hace esta estas estas ligas o estos juegos de improvisación. Eh, la vi invitando a varios adolescentes en el colegio... Ay, ¿Cómo se llama ahora el que está...? Eh, bueno, no me va a salir. En el colegio que está como cerca de Plaza Italia, que es el, el nacional, no, no es nacional, pero el Liceo, perdón, Eva, sí. en el Liceo hay una me acuerdo de una profesora que hacía y algo así como una liga de improvisación. Mirá, yo tengo un, hay un par de, de miembros que eh, creo que fueron al Nacional y tuvieron un profesor que, que fue el que los inició en la improvisación. Claro, bueno, en fin, eh, lo he podido ver en las escuelas con los adolescentes que muchas veces tanta apatía, ¿no?, frente a distintas materias y los he visto muy enganchados con las clases de teatro y justamente con los juegos estos de improvisación donde el resto de sus compañeros votaban eh, para ver qué improvisación era más acorde o no y también con un árbitro, con equipos, la verdad... Eh, Está bueno que sea un espectáculo teatral y deportivo, pero también es un ejercicio lúdico y, y de aprendizaje que, que vi que tenía muy buena llegada en los adolescentes. Sí, sinceramente yo desde afuera, porque todavía no he tenido ningún acercamiento desde dentro de la impro, estoy fascinada porque es increíble la la capacidad de escucha que desarrollan para poder estar generando una historia, ingresa otro y tiene... Ah, Justo cuando estaba diciendo lo más interesante de todo. Igual no se preocupen, esto es broma. En cualquier momento, eh, ¿lo hizo con la boca? Me dice acá la operadora. Ah, no, cortó de verdad. Bueno, estábamos hablando con Tati Torre, de productora. Ella, que junto a Ruy López, que es quien dirige esta Liga de Improvisación Platense. La Liga de Improvisadores. Todos los domingos de septiembre y octubre a las 20.30 en la Gran 7. Venía a ver el torneo clausura de improvisadores What's upon a time it be so fine do the bunch of di in your brain Then you People call say be where your band fall you thought they were off I kidding you! about everybody that was hanging out now you don't talk so loud now you don't seem so proud about having to be scrounging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 Let other people get your Take a diamond ring secrets to conceal how does it feel ah how does it feel to do, and I know how you feel, and I know you ain't got no reason to go on, and I know you feel that you must be through, oh honey, go and sit right back then I want you to count. Oh, blue I know you're unhappy ooh Escuchábamos escuchábamos a Little Girl Blues de Janis Joplin y anteriormente Like a Rolling Stone de Bob Dylan. Por un momento creí que era alienígeno. Sí. Dígale no a todas esas cosas. Escúchelo, Bodevil, y evite dudas. Radionauta. Sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta.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 Acércate a nuestro local en calle 59 entre 25 y 26, número 1515 La Plata O llámanos al 0221 453 2516 Hacemos comunicación popular hacia un país con infancia La Pulseada, la revista del Padre Cajade Se viene el octavo Foro Nacional de Educación para el Cambio, cambio social. social Universidad Nacional de La Plata 9, 10 y 11 de septiembre Más de 50 paneles y talleres. Norberto galazo Alcira Argumedo, Claudio Katz, Nora Cortiñas y Tai Hackman, entre otros. Presentaciones de libros, proyecciones audiovisuales y más de 20 pasantías a diferentes espacios de la ciudad. Con la presencia de delegaciones de varios países latinoamericanos. No te olvides, del 9 al 11 de septiembre, octavo Foro Nacional de Educación para el Cambio Social organiza Espacio Nacional de Estudiantes de Organizaciones de Base. Cocina lo de Olga, comidas al wok, teadinas, pastas caseras y más. Haz tu pedido 453 47 76.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 Hay un poema. Esta mujer viene en un metro. Y cuando siga la ahí, la ve que la sigue. Al seguirla se baja y se mete en la catedral. Entonces van lo de la brigada le, le meten adentro y le dice que van trello se mete habían no lo que ahí. Y Julio López en el aire, fm 1063 3 Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. Sí. fm 106 3. continuamos aquí en el Bodeville Escucha Teatro eh, en el bloque anterior estábamos hablando sobre el evento de la Liga de Improvisadores Platenses y otro hermoso evento que vos podés ir a ver eh, ya sabés que el Bodeville es el programa de las artes escénicas y bueno, tuve la suerte del sábado pasado poder asistir a una obra de teatro que me dejó la verdad perplejo eh, muy, muy a gusto este... Mmm, Este espectáculo, esta obra, se llama Femeninas Veladas Anárquicos Estallidos. Y, eh, como te contaba, sucedió el sábado 3 de septiembre, pero se va a repetir el 10, el 17 y el 24. O sea, todos los sábados de septiembre a las 9 de la noche, en el espacio El Sótano. Un lindo lugar que tampoco conocía. Esto queda en calle 10, entre 51 y 53, donde vos podés acercarte... ...y ver femeninas veladas, anárquicos estallidos. Y ahora tengo la suerte de compartir este momento de aire... ...con su directora, Rosario Alfaro. Hola, Rosario, ¿qué tal? Juan José te saluda. Hola, Juan José, ¿cómo andás? Muy buenas bien. Sí, buenas tardes. Bueno, sí, buenas tardecitas Ya estamos ahí entrando la noche. ¿Cómo estás vos? Eh, ¿Cómo te encontrás? Bien, bien. La verdad que muy contenta... ...después del estreno del sábado pasado allá en La Plata... Eh, Como bien dijiste, eh, son unas veladas que son obras, pero a la vez eh, funcionan como dispositivos autónomos cada una de ellas. Y son femeninas porque cuentan con la actuación de cinco actrices mujeres. Entonces un poco la idea del de, título era decir, bueno, que quede claro que este teatro es teatro femenino. No feminista, pero sí femenino. Claro, está, está buena la, la diferenciación. ¿Podríamos decir que son cinco monólogos? Sí, son cinco monólogos. Son cinco maneras distintas de abordar el espacio y la actuación desde la particularidad femenina de estas cinco mujeres. En sí son son cinco trabajos que son el resultado del seminario Disposición Física en Escena, que yo dicto desde el año pasado ahí en el sótano, y de esos de esos seminarios quedaron estos cinco monólogos que tomaron un seminario de tamizado, que era un seminario más de producción que yo dicté, y un poco la excusa era esa, era como desde la actuación poder apropiarse y generar un dispositivo escénico que contenga a esas actrices y que a su vez el espacio y ellas mismas sean las creadoras de la narrativa, de la dramaturgia, por así decirlo, de esas escenas. O sea que estas escenas son escritas por ellas mismas. Claro. ellas dicen sus propias palabras. Por eso también hay un, un juego y una propuesta, que eso es la que lo que las engloba a estas cinco actrices, es que todas son creadoras de su dramaturgia y a su vez que son mujeres que construyeron dispositivos escénicos meramente para actuar, un poco manejando la hipótesis de que para actuar solo es necesario, digo que las obras de teatro son una excusa para que los actores podamos actuar porque teatro sin actores no existe, teatro sin actuación no no tiene, no tiene razón de ser, entonces un poco estos dispositivos escénicos, estas escenic, escenas femeninas son la excusa para que estas actrices puedan actuar algo que quieran actuar claro. entonces en función de eso, eh, arman una dramaturgia, se ve qué disposición física eh, corresponde o es inherente a esa propuesta dramatúrgica, a esa actriz qué lugares nuevos de actuación puede descubrir que fueron los que investigamos en seminario y luego confluir todo y un poco poner en marcha la, la, el motor de producción y de cierre de determinadas hipótesis como para generar un objeto de arte que serían estas veladas, ¿no? Así es, eh, recomiendo eh, asistir eh, cualquiera de los sábados que queda de septiembre a ver las femeninas veladas me gustó la respuesta porque de alguna manera yo te quería preguntar. Eran muy interesantes los textos cada una de estas actrices eh, actúa, se mimetiza con distintas mujeres que en la historia en la historia reciente podríamos decir, uh -huh. han sido íconos, han sido mujeres que lo siguen siendo. Y lo siguen muchas. siendo, claro que sí. Me gusta incluso porque Aparte de, de a mí gustarme el teatro, de gustarme la radio, darme esta, estos lindos gustos de poder charlar con vos, eh, también soy profe en el secundario y si hay algo que me gusta dar eh, en construcción de la ciudadanía, que es mi materia, es eh, la discusión de género. Y, y sabés que durante toda la primera mitad del año los hago ver eh, un poco estas diferencias que existen. Bueno, a ver, díganme, trabajos para mujeres y trabajos para hombres... Bueno, díganme personas famosas y, o personas que a ustedes les parezca que son fueron importantes para la humanidad. Te uh -huh. estoy contando mi trabajo, yo sé que la entrevistada sos vos, pero quiero comentarte esto, eh, Rosario. Y bueno, en este listado que los chicos y las chicas de los secundarios siempre me hacen sobre personas importantes en la historia de la humanidad... Eh, Se nota, en una diferencia 9 a 1, podríamos decir, eh, esta diferencia de, de bueno que los hombres han escrito la historia, pareciera. Entonces, a lo largo de, de la cursada, recopilamos y buscamos eh, distintas mujeres que, que hayan sido eh, muy importantes para para todos nosotros, eh, para las distintas sociedades. Varias aparecieron, eh, lo cual también en una obra de teatro es buenísimo ver Eh, la reivindicación, sí, no, de la la mujer, eh, no de la límites, mujer por la mujer, no de la mujer por la mujer. Es interesante esto que vos decís para romper un poco los límites y decir, digo, también sucede del otro lado, como decir a ver qué es lo meramente femenino. También se podría decir que en esta época en la cual la mujer supuestamente está ganando nuevos derechos o las eh, las sexualidades alternativas, por así decirlo, ocupan nuevos lugares alternativos. Por ahí se podría plantear esa hipótesis porque del todo, ni siquiera está del todo todo tan liberado, seguimos siendo bastante no, no, claro. pacatos y, y paternalistas en algún punto, eh, tanto de un lado como del otro, del lado masculino como femenino, hay como ciertos bordes en los cuales tal cosa es para una mujer y tal cosa es para un hombre, y eso está un poco roto me parece en esta época y, y, y conviene abonar esa, esa hipótesis no para poder sorprendernos y encontrarnos con cosas que, que nos modifiquen también el, el terreno sentimental y sensible está un poco más superitado al, al territorio femenino y el masculino queda un poco distanciado de esa de esa concepción eh, sociocultural por así decirlo entonces la así como el hombre queda un poco más empoderado y la mujer queda un poco más ceñida a lo sentimental, a lo maternal, a la cuestión un poco más de ese tipo de tareas. Para mí hay algo de borronearlo, que este espectáculo o estas, estas escenas o estas veladas buscan borronear eso, es decir, no hay nada impuesto, de hecho la actuación es, es un ser, o son personas que se revelan frente a lo impuesto. Claro, claro generalmente son personas que con esa actividad buscan una excusa, eh, con un gran maestro que, que he tenido, eh, Ricardo Bartí, siempre se habla de eso, como que el actor en realidad actúa para no tener que trabajar, para romper un límite y dedicarse a una actividad que en sí es considerada como un no trabajo, por más de que uno trabaje un montón y ponga mucho eh, en su actividad, hay algo de eso. Entonces me parece que el actor ya de por sí... Eh, tiene que pensarse como un ser que, que, que, que está en continua búsqueda y no consigue resultados. A nivel operativo y a nivel eh, comercial o a nivel social de que uno tiene que llegar a determinados lugares o cumplir con de determinadas metas, la dinámica de la actuación o del arte en general implica que el tránsito es mucho más importante que el resultado. Eh, sí, sí, sí, entonces sí, sí. Hay, hay algo de eso que también esta cuestión de género eh, impera o sucede en general en la sociedad Que es decir, bueno, qué es lo que es femenino y qué es lo que es masculino De hecho... ...a confesar así como a, a modo de secreto... ...la imagen que nosotros tenemos como flyer... ...parece una imagen de un torso femenino... ...pero es un torso masculino... Uh -huh. ...un Mira. poco como excusa y como fallido... ...nos sucedió a la hora de, de elegir la imagen de un, de un colega mío... ...que se llama Román Truman... Eh, ...la idea era decir, bueno rompamos un poco los límites, estas mujeres, ¿qué, ¿qué es lo que necesita una actriz para poder actuar? ¿Necesita de, de algo más que su propio cuerpo, su propias corazón bombeando sangre, sus pulmones respirando para poder actuar? ¿O meramente con eso, con su corporalidad sus y su sensibilidad disponible, ya puede construir ficción, realidad o histrionismo? Y eso con eso ya es suficiente para nosotros. O sea, esa es la hipótesis que esta pandilla de mujeres con la asistencia de Agustín Recondo plantea. decir, yo no necesito mucho más para poder actuar. También algo de, de cuestionar esta cuestión que nos pasa mucho a los actores, que se es están esperando o, o en una formación constante sin entender que la tarea en sí, que de actuar voy a aprender a actuar, de, del hacer, porque es una actividad meramente práctica, ¿no? Entonces, también hay algo de eso que, que, que formulábamos a la, a la hora de pensar el espectáculo. Decir, bueno, ¿qué, ¿cómo hacer para, para, para un poco esta, que estas ideas estén presentes en los espectadores? Trabajando con una técnica meramente rudimentaria, que no tiene grandes despliegue, o sea, que, que la apoyatura de cada, de cada microescena está en las actrices... Y a su vez, con una eh, eh, delgada, pero no por eso poco contundente, eh, conexión entre trabajo y trabajo, que es que estas ellas son mujeres que construyen una, una ficción para poder actuar. y las Y los textos, como vos bien decías antes, retomando, lo que conduce el hilo conductor entre escena y escena son estas biografías de mujeres que se construyeron para poder convertirse en algo a nivel social, Eh, son todas mujeres con mucha potencia, con mucha fuerza, que lograron construir o ficcionalizar su biografía para construirse a su vez sin dejar de ser conscientes de su propia construcción. Digo, eh, para, para poner un ejemplo, eh, el texto de, de Eva Perón, Mi Mensaje, justo es el, el texto que ella escribe eh, o sea, antes de morir. Un hermoso texto que han elegido de Eva Perón que... Y que está bueno que diga, no no es eh, el, el, el texto que le han escrito a ella, que ay, ahora estoy mal con la memoria, pero es un texto original de Eva, no es el, el sí, otro. Sí, sí, es, es un texto que ella, eh, sí, igual siendo consciente de que ninguno de los textos son biografías, pero ya cuando uno escribe una biografía, la escribe en y más más cuando le edita y se hace un libro al respecto, sabe perfectamente que alguien va a leer esa biografía y que va a construir cierto grado de ficcionalidad. Eh, como cuando uno cuenta un relato, una historia, es como que yo ahora te cuente que cuando yo era chica iba a la casa de mi abuelo y me pasaba esto y otro, hay un grado... Real, pero hay un grado de ficción que yo tengo que ser consciente de que mi relato no puede caer, que es un relato escénico que tiene que proyectar imágenes para que vos puedas seguirme y escucharme y no pensar en lo que tenés que hacer después de que cortemos la comunicación. Entonces yo tengo que construir mi relato en función de que vos puedas eh, morder ese relato y quedar enganchado como un espectador que ha enganchado de una obra. Entonces en algún punto no hay diferencia en la construcción de una en, en el relato de una anécdota o en el, o en la escritura de una biografía que se es consciente de, de creerse mito así como lo es todas estas mujeres como lo es patiassmith en su libro ella también cuenta un relato de cuando ella era chica y todos y, y toda su, su primer vínculo con la fotografía y, y con y con mato entonces ella es consciente de que eso es ficta, ficcionalizado porque no es que estamos viendo la vi una recreación de la vida, no, sino que claro. estamos leyendo algo que alguien escribió luego de vivirlo, que seguramente está intervenido por cierta conciencia de ficción. Claro, sí, como quien dice que construimos nuestros recuerdos y que uno intenta hacer un retrato de estas cosas porque no hay un espejo que sea perfecto y uno va construyendo. Estamos eh, dialogando con Rosario Alfaro, ella es directora de este espectáculo Las Femeninas Veladas, Anárquicos, Estallido. Eh, estábamos hablando un poco sobre la belleza de los textos, eh, de la belleza de las mujeres que componen esta este espectáculo. Estábamos hablando del de acierto de haber... Y a haber su el... que son muy bellas, personalmente, nuestras cuatro féminas son muy bellas. Cinco, son cinco. ¿Eh? Cinco, ¿no son? Sí, perdón, cinco, discúlpame. Eh, bueno, y no, quería hacer hincapié en que eligieron un texto de Eva Perón, que es mi mensaje y no la razón de mi vida, que muchas veces es el más conocido, pero el que eh, hoy la historia nos, nos nos demuestra que ella no la escribió. Pero pero saliendo de esto, quería nombrar a las actrices que están, cada una de ellas, muy bien. Eh, Andrea Cataldo, está Aurelia Osorio. Daniela Camesana Camesana que eh, me encantó eh, me encantó Daniela bueno también está Gabriela Bucellán y Yamila Tuminé y quería por qué me gustó lo que hizo Daniela eh, si vos hablabas de correr límites esta obra le podemos decir a los espectadores o las espectadoras que quieran ir este sábado a el sótano que la obra no es una clásica obra a la italiana con textos allá lejos, sino que transcurre un poco arriba en el techo, un poco allá, en aquel rincón. es eh, se, se toma el toro por las astas, podríamos decir, y se aborda el escenario, se lo ataca con actuación desde todos lugares para producir estos estallidos anárquicos. Sí, también eh, utilizando eso como excusa, decir, bueno... Eh, ¿Qué pasa? La, mir la mirada, el, siempre en punto de vista, o por lo menos en el comienzo del teatro, se plantea como un ustedes allá, espectadores, y yo acá, en mi territorio, donde estoy a salvo, con una cuarta pared. Me parece que eso también es una concepción vieja del teatro, ¿no? Como que algo de lo que vos decías recién, de tomar el, el toro por las astas, es un poco la impronta que nosotras tenemos a la hora de pensar qué dispositivos escénicos nos contienen. Yo soy una eh, convencida de creer que un espacio eh, no simétrico o extraño para el ojo, para la mirada, el punto de vista ya de por sí tiene una particularidad erótica. ¿Qué lo erotiza qué sé yo? el punto de fuga que nosotros utilizamos para las lecturas que está eh, opuesto. No solamente está pensado a nivel eh, organizativo en cuanto a que transcurre entre una escena y otra no quiero decir mucho para no deber claro, claro, yo tampoco estoy tratando de cuidar las palabras pero es cierto entender yo hay algo sí, sí, de sí. eso de, de, de pensar pensar la mirada como el como el zoom de una cámara está bueno, Como entender está, está bueno. que, que, que que eso eh, que eso en sí es la única malla que la actriz tiene para apoyarse el resto es efímero, es volátil, es presencia pura, es sensibilidad pura. La actuación no puede enmascarar, y más en dispositivos escénicos que, que tienen tanta intromisión y tanto juego con la mirada. Se trata de ser sensibles, permeables pero a la vez intensamente uno y a la vez intensamente ficcionalizados. Por eso también ahí encontramos un ida y vuelta con esta cuestión de, de las biografías femeninas y de estas mujeres que se construyen. Ellas son construcción con conciencia de construcción constante, porque lo que tiene la actuación es que en sí construye, pero a la vez tiene que ser un espacio de deconstrucción, porque si es construcción sólida no hay posibilidad de intercambio. Claro, claro, no el espectador se lleva y se lleva mucho de, claro. de, de este espectáculo, se repregunta cosas eh, la, y la verdad eh, genera la intriga eh, porque luego se va revelando de a poco qué mujer es cada, cada, esta, en, en la primera actuación, en la segunda, en la tercera, se va sí. revelando de a poco y y hay, hay algunas mujeres que, que los que estábamos presentes en la sala no podíamos llegar a conocer pero nos interesaba, nos intrigaba saber quién era, cómo era qué pensaba eh, así que está está muy bien logrado te quería hacer una, otra pregunta Rosario, está recordarle a la gente que estamos en el vodevil charlando, dialogando con Rosario Alfaro vos sos una, una gran actriz eh, te podría decir con renombre ya al menos en la ciudad de La Plata pero esta es me no, parece, corregime. exagerando. Sí, estoy exagerando, pero la radio me lo permite. No, para nada, Rosario. Te quería consultar, esta corregime, ¿esta es la primera obra que vos llevas eh, desde este lugar de la dirección, acá es, en La Plata? Sí, exactamente. Acá en La Plata y, y, en, y en mi vida, en la actuación, siempre me vinculé más con, con la, la cuestión de la, de la actuación más que con la dirección. Pero bueno, también, como te decía al comienzo, eh, es una situación particular, eh, son personas que con las que he compartido otro espacio, que es un espacio de, más de laboratorio. Si bien es un seminario que yo dicto, yo siempre concibo mi, mis clases, que ahora también estoy dando el mismo seminario, pero con un grupo nuevo, como un espacio en el cual eh, cada una de las partes sea cada intérprete o cada alumno, cada participante se lleva algo, no solo de sus compañeros, sino de mí yo también. Digo, es un espacio de laboratorio en el que ambas partes eh, experimentamos. Entonces, en algún punto eh, ver a estas estas cinco mujeres tan deseosas y, y ver esos frutos que mm, se, las sorprendieron a ellas y también a mí, Eh, me dieron ganas de, de meterme un poco la mano y decir, bueno, a ver qué pasa si, de vincularme más desde el lugar de la mirada, ¿no? Eh, entendiendo que, que, que soy una actriz que, que, que, no quiero decir dirigir, sino que soy una actriz que, que mira la no, dirección. coordinando, de... podríamos decir. ¿Qué? Estás coordinando. Coordinando, claro. Claro. Con lo cual es, es eh, mi mirada desde la dirección o desde la mirada desde la coordinación tiene que ver con el hecho meramente de la atracción a sangre que, que genera la actuación es como para mí no no hay otro lugar desde donde mirar. Desde, desde el lugar que también sé, ¿no? Y el que no, claro, claro. tendré explorado desde mi, desde mi particular mirada y desde la concepción de, de, de la actuación como un cuerpo vivo en determinado espacio. Y desde una hipótesis que se desarrolla bastante en el seminario, que, que vuelve a esto que hablamos antes del espacio, que es que el, el espacio es dador de, de un montón de información y que ya con eso... Más el cuerpo, que sería pensarlo como el cuerpo como un todo, como la sensibilidad, como la voz, como el cuerpo tangible, como materia. Ya es un montón de información y muchas veces como eh, queremos rellenar ese, ese espacio con algo más, cuando en realidad meramente con ese cuerpo, en ese espacio determinado, ya hay un montón de información, que si uno está sensible y lo defiende con convicción, hay algo que es eh, irrefutable de esas actuaciones, ¿no?, que son cuando uno ve a un actor que realmente está ahí y lo que sucede es un intercambio real. Entonces, viendo estas actrices en ese estado de, de, de condensación de energía, medio que eso fue lo que me convocó a decir, hagamos este movimiento y probemos este nuevo lugar, con lo cual yo también me estoy sorprendiendo. Eh, y por suerte con digo estando muy acompañada y contenida con, con ellas eh, que y con agustín recondo que es el asistente y con el espacio o sea, es, un es, es un momento único para poder probar algo nuevo no un rol nuevo a su vez estoy ensayando otra otro un espectáculo y algo más eh, de investigación de lenguaje para estrenar el año que viene con otro grupo de personas Esto es también en, o en La plata, la plata. Ah, en la plata en donde por ejemplo Esto es una consulta. Si alguien quiere tomar estos seminarios, ¿están abiertos? ¿Ya están cerrados? Sí, mira, justamente, bueno, arrancamos uno, arranqué uno ahora en agosto, pero es probable que haya como una parte dos, eh, que sea en octubre. Eh, el seminario se llama Disposición física en escena, la actuación y los dispositivos escénicos. Es un seminario que se dicta los días sábados, eh, por la, a eso de las diez y media de la mañana, de diez y media a... a dos y media 12 y doce y se dicta ahí en el sótano también así que discúlpame rosario dos o doce y media dos dos, dos ah. y media son cuatro horas de actuación si sí. sí, son seminarios que estoy dictando desde el año pasado en ese mismo espacio en donde vos viniste a ver el espectáculo sí, sí. que tiene una particularidad no también eso no es menor eh, son espacios que no es un espacio convencional y que, y que tiene una arquitectura determinada que en ese sentido, es, es decir, cómo aprovechar para que algo que podría ser un, un conflicto, esas columnas y ese espacio particular, que no vamos a decir mucho más así, se llevan sorpresas los espectadores, eh, cómo hacer para eso utilizarlo a favor, como cualquier tipo de, de error o cualquier tipo de, de accidente que hay en escena, ¿no? Siempre se piden, también la actuación tiene que hacerse cargo de ese espacio... Sí, sí, sí. ...y de los accidentes que suceden, ¿no? Como... Todo al favor, como el Aikido, todo, todo, todo para... Todo a favor, todo exactamente, a favor, sí, sí, sí. o por lo menos de, de tratar, ¿no? De, de, de trabajar desde ese, de, de ese lugar, y, de, y desde ahí poder poder dilatar la energía... ...y poder habitar ese espacio. No, claro, claro, eh, de, de eso se trata, me parece que, que la invitación está hecha... ...estamos hablando con Rosario Alfaro, directora de Femeninas Veladas anárquicos estallidos es sabido que en la ciudad de la plata esta semana eh, arranca teatro por la identidad del cual ahora estaremos en la agenda charlando un poco y hay un montón de espectáculos gratuitos pero la invitación y, y la recomendación es sobre femeninas veladas anárquicos estallidos el sábado que viene el 10 el 17 y el 24 a las 8 a ah, perdón a las 9 de la noche en el espacio el sótano 10 entre 51 y 53, ahí enfrente del Teatro Argentino. Eh, recomendado para que no se la pierdan y vean a cinco mujeres poniendo el cuerpo, actuando, eh, estallando sí. verdad todo el espacio con la dirección de Rosario. La asistencia del no menos importante Agustín Recondo. Que me pidió que te mande un saludo grande. Bueno, sí, veremos. Eh, no, en serio, Rosario, te agradecemos. Vamos a estar... Eh, sorteando una entrada ahora en el programa y la recomendación es esta esta hecha espero que te hayas sentido cómoda con, con la entrevista rosario claro claro que me sentí como en muchas gracias muchas gracias por darnos el espacio para poder comunicar un poco lo que hacemos estas locuras que hacemos los sábados. No, bueno, pero la verdad vale la pena verlo Y la invitación es para todos y todas nuestras oyentes Vamos a ir con un poco de música De una de estas femeninas veladas De la música eh, más punk que escuché en mi vida Y de la cual se me llenan los torrentes sanguíneos eh, Al escuchar las primeras notas Vamos a escuchar a Patti Smith Y te agradecemos nuevamente, Rosario, por esta comunicación Bueno, muchas gracias, hasta luego El niño estaba en la sala bebiendo un vaso From the other end of the hallway, rhythm was generating. Another boy was sliding up the hallway. His gold nerves merged perfectly with the, He perfectly the hallway. With the hallway. Light, the He merged perfectly with the hallway. An aura the mirror. He perfectly with the mirror in the hallway. The boy looked at Johnny. Johnny, wanted, run, Johnny wanted to run, but the movie kept moving as, as planned. The boy took planned. Johnny, boy he took pressed him he against a locker. Against a he locker. drove I it in, drove he in. drove it home, he, he drove, drove it deep. deep. And Johnny, the boy disappeared. Johnny fell on his knees, started crashing his head against a locker. Started crashing his head against a locker. Started laughing to stir me when suddenly Johnny gets a feeling. These kids silken hair and found a stare, and I don't waste time, I just walked right up, and saw that up there, it is a sea, up there. A sea. Well, up there, there's a sea, up there, there's a sea, sees the possibility, just right there's no land, there. but the land, there's It's no sea, sea, but the sea, and there's no keep up, there. There's a wall Except of one possibilities, seizes, possibilities. One Up there seizes, possibilities. There are several walls possibilities oh, Up there The first there possibility Was to see around me There's I was standing, standing there with We my legs there. spread There's Like a sailor I felt his hand on my knee On the screen And I looked at Johnny handed him like a, a branch of coral flame in the heart of man. The waves were coming in like Arabian stallions gradually lapping into seahorses. He picked up the blade, and he pressed it against his smooth throat, spoon, and let it dip in the veins, dip in to the sea, do the sea possibilities started in Started hardening, started hardening in my hand To the sea And I felt the arrows I put my hand I hold the key to the sea The possibilities There's no man the in my hand And there's a red stream Your he opened his throat, he opened his throat, his vocal cords started to He was on that bed It was like he a stands. sea of jelly And so he Broke. seized At first his vocal cords It's The closest cover. Possibility mm -hmm. had. Pituitary glands It was a Black tube He felt himself disintegrated Nothing happened mm -hmm. Go inside the black tube that and do Escuchábamos a Patti Smith en su disco Horses de 1975. El tema era Land of Horses. Perdieron el control. Van a chocar. ¿Por qué haces esto? A la hora del cohete, no hay nada mejor que escuchar el bodevil. Radionauta. Sonido disonante. Para una ciudad cuadrada.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 No a la Nueva Ley Monsanto de Semillas en Argentina Escribinos a Porque las semillas Son patrimonio de los pueblos Y no de las corporaciones Lo único que hacía acá no era acá Cuando nosotros le pedíamos Que estaba medio desocupado Cantaba aquel, aquella canción Que decía desertor, El desertor Y otra canción más era esa que decía de aquel hombre que, que le hizo frente a la policía y los caudillos mencionaban lo más rudo de esa acción, y lo mataron a, al paisano que ahora no me acuerdo cómo se llamaba Dios te salve mi hijo y las cantaba todos los días cuando lo hacíamos cantar ¿y Julio López? En el aire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 el vodevil en la 106.3 <risa> Continuamos con el vodevil aquí en la 106.3, escucha teatro. En los bloques anteriores hablábamos con Tati Torre, ella era la productora de la Liga de Improvisadores. Eh, también hablamos con Rosario Alfaro, actriz y directora, eh, sobre la obra que se estrenó este el sábado anterior y va a estar durante todos los sábados de, del resto del mes de septiembre, Las Femeninas Veladas Anárquicos Estallidos, de la cual tenemos una, una entrada para sortear, eh, si estás interesado. Podés comunicarte, llamar a la radio al 451-6917 o envía un WhatsApp, también puede ser, puedes participar por ahí, pidiendo la entrada, el WhatsApp, el número es 15, 22115, 6705190. Lo voy a decir, pero rápido, eh. No, no, no, no, no. Es 156705190. Eh, estamos dando una entrada para ver la obra de Rosario Alfaro, Femeninas Veladas y también una entrada para ver a Bracita Perro Chagualo, el retorno de la obra de la Joda Teatro, quienes más adelante vamos a estar hablando sobre la aventura que llevan estos dos personajes en el Brale Guay, esta obra que también va a estar el fin de semana en la sala de teatro de Saverio. Pero aquí en el piso tengo a dos compañeros, esta vez nada de teléfono, tengo eh, aquí en mi mesa a la gente que... Que va a estrenar una nueva serie web platense Que es La Habitación 73 Escrita eh, y también actuada por Nicolás Alegro Y dirigida, si no me equivoco, por Ezequiel Jauregui Bueno, hola, buenas tardes chicos hola, Bienvenidos al Albo de Vir andas, ¿Qué tal? ¿Qué bien, tal? bien, bien, bien, que bueno acá... ...y se hayan acercado hasta los estudios de Erolga Vázquez. No, gracias por invitarnos. Eh, sumamos un datito, está dirigida por Ezequiel Jauregui... Por ...y por Bernardo Barreiro. Greco. Ah, ok. Que es, eh, sí, porque un solo director no nos alcanzaba... ...y no, decíamos, no, necesitamos... <risa> no, no, me parece... Sí, sí. Me eh, parece que, que está bueno esto de que haya más de una mirada de la dirección. Claro, de una. Eh, también es una es una idea que salió entre... Eh, ...entre un grupo de, de, de gente que estamos trabajando hace... Ya hace un tiempito ¿no? hace, como hace, un... Casi hace casi dos años que habíamos hecho algunas producciones de, de humor eh, pero como sketch sueltos y, y que subíamos cada tanto a youtube cada muy cada tanto sí, no y teníamos, nunca tuvimos una regularidad como que... y claro ver, lo hacíamos por haciendo y salían lo hacíamos porque sí pero bueno el grupo estaba tan bueno que, que dijimos bueno vamos a hacer algo un poquito más Eh, más elaborado y, y, y, que, y que valga la pena y entonces eh, se nos ocurrió esta idea de habitación 73 que no es ni más ni menos que una habitación de un hospital en el que dos personas se encuentran de eh, no sé si si alguno le, le ha tocado alguna vez la experiencia no es una experiencia muy grata pero de estar ahí por operarse de apendicidio de lo que sea eh, no pero, y, sucede. Y, pero sucede por supuesto y Y uno tiene al lado una cama con otra persona con la historia con otra historia completamente distinta que puede ser cualquier persona de, del mundo y con la que vos te vas a vas a establecer un vínculo como sea el vínculo eh, durante dos tres cuatro días desde esa, desde esa eh, con esa premisa digamos nosotros hicimos una comedia por supuesto porque claro. a eso nos dedicamos no, estaba bueno aclarar que esta serie, la serie web de Habitación 73, es una comedia. Es una es ultra una comedia, comedia. Sí, sí, es una sí, sí, super comedia. Podría corregirme, esto es un lo que se conoce como un sitcom, alguna es, comedia es una, que sucede claro, sí, sí. en un espacio reducido una y otra vez. Sí, son este, es una comedia de estilo americano, digamos, usan pocas locaciones que en claro, su mayoría es, son eh, son sets, no son locaciones reales. Y hay una situación que comienza y termina en cada capítulo y que a su vez, con todos los capítulos uno tras el otro, como que desarrolla una trama mucho más grande, pero no tan compleja tampoco. Sí, sí. Y además la cámara, las cámaras fijas, ¿viste? En realidad... Es muy estamos, televisiva. Sí, claro. estamos hablando, claro, de, de la típica serie televisiva como, no sé, como Friends, claro. Seinfeld y, y, to, y todas esas que son en cámaras fijas y en general son interiores y eso. En el caso nuestro, es una sola locación. La Habitación 73. La Habitación todo 73. Sucede la, eh, todo sucede ahí. Chico conoce chica. No es, no estamos revolucionando ni el género ni el tema. No, pero bueno, pero bueno. es interesante. Es una no, comedia romántica metida lo en, que, ese, lo que sí, en ese contexto. No estamos revolucionando nada, pero sí está bueno destacar que no hay muchas sitcom argentinas, eh, o sea, originales, de, de, no, de cierto, cero, sí. digamos. Son o, o formatos comprados que se cambian y se... Cierto, sí. Como, no sé, casado con hijos, la niñera que le hizo también Florencia Peña. todo en Casi toda esta Florencia Peña. Hechizada esta Florencia Peña. ¿Ustedes no la tienen para Habitación 73? Este... Tristemente no. Eh... No, porque... porque eh, Sí, nos subiría el, el rating. Eh, no, somos una modesta serie web. Somos una productora platense que apuesta a los artistas platenses. Está hecha también con músicos platenses. Eh, Exactamente. La, la plata es como un, un gran, ¿cómo decirlo? Un gran polo artístico. Y lo audiovisual estuvo bastante relegado durante muchos años eh, por distintas sí, eh, varias, cuestiones, varias cuestiones. Sí. muchísimas otras cuestiones, pero como que siempre hubo teatro, siempre hubo pintura, siempre hubo música y a partir de la revolución digital, digamos, que ya todos con cámaras digitales no hacían falta supercomputadoras ni nada... Empezaron como vos podés producir en tu casa y puedes subirlo a YouTube y lo puede ver un montón de personas. Claro, claro. Y la usina de creatividad que hay que Entonces, hay acá en la ciudad con tantos artistas que, que llenan las facultades y además de los que llenan las facultades de arte, llenan los, que los conservatorios. Las dejan. Los, que, los, los dejan. que las dejan también, sí, sí. y pero las dejan para llenar otros espacios claro. a la vez. Y, y no solo eso, sino que la, la gente que se dedica al arte fuera, eh, por, por fuera de las instituciones, o sea, hay gente que se dedica al arte casi de, de, de todos lados y, y no es extraño que empiecen a surgir cada vez más, por suerte, eh, producciones totalmente independientes... Eh, de Esto, ¿no? Audiovisuales Claro, eh, comenzó a ver como una sinergia que antes no existía También entre los directores de cine Los estudiantes de televisión Los trabajadores de oficio Y los actores y los músicos Empezaron como a juntarse a ver como Una, una unidad en, en, en un conjunto de, de partes, ¿no? Que se juntan Para formar algo. Sí, ciertas cofradías Podríamos decir, pero sí. que al mismo tiempo Comparten, hay mucho cooperativismo Mucha solidaridad. Eso, eso es increíble Eso es increíble, no sé, eh Nuestra productora se llama Slim Mustache y claro. somos tres, pero atrás de <risa> cámara éramos 30 el día que grabamos, los días que se grabaron, ¿entendés? Y en postproducción hubieron, no sé, 5 o 6 personas más y los músicos que también participaron. Entonces... Eh, digamos eh eso eso sí, esa que en cooperación no se pasa ya puede que la hacemos la hacemos bien digamos con música claro. original compuesta claro. y tocada por eh, músicos eh, bueno compuesta por Ezequiel Ezequiel Ortiz o, Ezequiel Ortiz y además eh, grabando bueno eh, hay, hay, hay una versión de un tema eh, inter, internacional Mal. pero en la grabación está el Negro Gómez y está Ezequiel y está Federico Arceidor o sea además eh músicos absolutamente de primera que por supuesto se copan y eh, se prestan a eh, esto, se... eso eso es sí. Eso, eso, eso es muy se eh, regalan elegiable. más bien, sí, <risa> se regalaban completamente, o sea, juntabas a tres monstruos y le decías, bueno, toquen un tema hit de los 80. Son amigos y, y bueno, y, y esto lo hacemos un poco eh, un poco por eso, ¿no? Eh, para, para para poder producir porque si no uno está todo el tiempo trabajando como sie siempre para otro y siempre en proyectos de la cabeza de otro que está todo bien por supuesto es el oficio es está trabajo eh, es, el, es el trabajo y es el oficio y es, yo particularmente que, que trabajo de guionista es así me viene un día me viene un mono que le trasplantan el cerebro a un tipo y yo escribo y otro día me viene una claro. nena que no se sé, vuela y yo lo escribo digamos eso ahora para, para para poder realizar una cosa que escribe uno de la nada porque quiere Eh, no es tan fácil si uno va no es tan fácil no es casi imposible buscando eh, si, si buscas los sí, financiamiento eh, privado claro y, y todo eso entonces eh, bueno nada dijimos vamos vamos a hacerlo vamos a, hacer a nosotros, sí, vamos a una, nosotros. una corajeada y bueno hicimos eso nos juntamos convocamos gente le contamos el proyecto le mostramos lo que más o menos veníamos haciendo y lo que estábamos Y así salen. Claro, estamos aquí hablando con Nicolás Alegro y Ezequiel Jauregui, quienes se animan a, a llevar adelante su, su propio proyecto esta vez, trabajar sobre su idea. Viste, cuando vos decís, te reís y tenés un chiste, estaría bueno hacer tal idea. y es para Capuzotto. Decís, bueno, ¿cómo llevar todas estas ideas que a veces uno... Eh, del ira o, o imagina entre eh, amigos, amigas, ahí alguna alguna noche con alguna bebida espirituosa de por medio, cómo llevar todo esto a hacerlo concreto, materializarlo. Y estamos frente al estreno de la serie web eh, Habitación 73, una comedia eh, que... Tengo entendido que son ocho capítulos y los van a subir los 8 a internet para el disfrute de, de, de cualquier sí, persona que entre a la red social y la encuentre. Sí, los ocho capítulos juntos vamos a subir. eso, eso buena en, en lugar de subir uno por semana, hoy la gente ve las cosas cuando quiere y cuando puede. Esa, es cierto. Inclusive muy cierto. acá en radio. Vos, no sé, hoy, sí, sí, este programa en vivo a... lo escucha poca gente, después Pero lo cuelgo. De... La... Exactamente. exactamente. Y, y eso y eso es subir un capítulo por semana... Eh, Ya lo hace Game es of Thrones Es raro Claro, claro. Raro, pero, tenés, pero es funciona, Game of Thrones Le funciona bien a Game of Thrones Más H o menos bien HBO le funciona HBO le anda bien Y a Game of Thrones le anda pero bien Pero Netflix sube toda la temporada junta Es, es cierto es cierto. Entonces nosotros somos más de Netflix Que sí, de, so, of, sorry, de, que de HBO Nic, Nico te quería preguntar vos que... Ah perdón perdón Una, una, una sí, cosita respecto favor. del formato Son capítulos breves también ah. Porque una cosa es subir un capítulo de una hora claro. Que vos una un, ves una hora por semana Y otra cosa son breves capítulos de 3, 4, 5 minutos que bueno eso por semana era extenderlo mucho entonces si alguien se sienta con voluntad de ver la serie se la puede minutos, ver, claro se la puede ver en lo que en lo que dura Eh, no sé, media película claro. O, o sí, veces, un solo capítulo de, de Game serie. of Thrones claro, claro, claro, eh, A veces también pasa de esto De que te enganchas con un capítulo Y tal vez eh, quedas con esa Gana de, de ver otro y no No da a esperar toda la semana Y si, sí, entrar pues en olvidaste. una vorágine Que decís, uy estuve cuántas horas Viendo sí. toda una serie completa exacto. Además después también te olvidaste o sea, vos lo ves hoy el capítulo, termina y decís Ay, el lunes que viene va a estar de a las 4 Y ya está, el lunes que viene no vas a esperar a las Se 4 falta que Capaz que lo ves un miércoles Que te que te acordaste otra vez Y hay tres capítulos subidos ya Está bien, Entonces, está, está bueno lo que dicen Nico, te quería sí. preguntar lo siguiente Vos eh, no solo hiciste el guion de la película Sino que también sos uno de los protagonistas Hacés eh, de Jack hago, Sí, hago de uno de uno de los dos eh, De los dos enfermos Y, y bueno, y sí, porque para arruinar los textos de uno, nadie mejor no, que uno No, eso, eso te quería preguntar ¿Te empezás a reír de antemano con el chiste que escribiste vos? ¿Cómo, cómo hacés para que quede natural? ¡Ja! No, eh, cuando... Qué difícil, eh, quiero decir Qué sé yo, eh, cuando, cuando, cuando actuás, en realidad... Lo que pasa es que el que se ríe es el público uno claro. no se ríe uno sufre ah, claro, claro y el personaje claro. de comedia sufre viste que es Todo eso es así es un, es una abc de la comedia si el personaje de comedia se está riendo y algo hay algo que falla a mí sí, no sí. me gustan los comedianantes que se ríen de qué se ríe ¿De su propio chiste no. pero no es a mí no me gusta es no, un, claro, es un claro. estilo pero a mí no, no eh, lo, lo que sí uno uno lo escribe por supuesto cuando lo escribe le da gracia por si no lo, borra, lo borraría sí, sí. los chistes que no me dan gracia nunca nunca llegan eh, pero después cuando cuando lo estás haciendo tiene otra energía tiene otra energía capaz que sale algo en el momento que, que lo que lo modifica un poco eh, si bien no improvisamos nosotros tra trabajamos con el con el guion digamos le hicimos reescritura del guion claro. ensayamos con el guion hicimos toda la reescritura cuando se prendía la cámara ya estaba todo todo sabido Y eh, Pasa, pasa que uno ya cuando lo viste tantas veces Ya no sabes cuán, Si te estás riendo Cuán porque... gracioso es claro. Te perdés con eso eh, pasa, digamos, pasa más frecuentemente A veces en el teatro Cuando vos haces una obra eh, de, de Una obra de humor Y la haces una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas Un año, dos años, tres años Y vos, por ahí, empezás a dudar o aburrirte vos mismo de, de los chistes. Pero hay que confiar porque el público... Se sigue riendo se en ese sigue, momento. Se sigue riendo igual. Y acá... Pasa lo mismo en el sentido de que para editarla lo vimos 74 no. millones de veces. Claro. Yo, que no ¿Viste? me ocupé de eso, así que no me quiero imaginar los pibes que... ¿Viste? Mirá, es, lo edité yo. Uno de los que editó la vi, acá, no sabe acá, la acá, cantidad acá, de veces. Claro, sí. Lo que me sucedía, lo que me sucede ahora, ponerle, es que... ¿Viste que, que te pasa como con, no sé, con Los Simpsons, que vos tirás un chiste de Los Simpsons adelante de todos, pensando que... Porque todos vieron Los Simpsons. Claro, claro. Bueno, a veces tiro un chiste de la serie delante de la gente y todos se me quedan mirando, ¿viste? Como diciendo... Ah, sí, ah, no lo vimos no, ¿qué claro le, ¿Qué le pasa a este... ¿Qué, ¿Por qué dijiste eso? <risa> Habitación 73 sí, Que señor. tiene un preestreno Estaría estaría bueno Anunciarlo, pero antes de llegar ahí Quiero saber cuándo tienen en mente Estrenar la serie Para que el público, los oyentes Las personas que están tal vez con su celular Ahora escuchando el programa eh, Bueno, puedan entrar al, al sitio web y mirar los capítulos Lunes 12 eh, De noviembre, de septiembre ahora El lunes, el lunes que viene Sí Eh, a la mañana, 9 de la mañana van a estar los capítulos publicados y eh, sí. ¿Dónde los podemos encontrar? En la página web de Habitación 73, que la pueden buscar en Facebook eh, Sí, que, que está bueno, tiene un, un loguito púrpura, Habitación 73 Sí, van a encontrar las fotos de los personajes, información sobre la serie ahora Y bueno, todo lo que es la movida de preestreno y incentivando a que la gente se sume Eh, eh re... y YouTube también. Y YouTube. Eh claro, a... claro, Vimeo, va a estar subido en todas las redes sociales que existan no sé, Vimeo, YouTube, Instagram, Twitter, ah, Facebook. Ah, sí, lo subimos a todos lados. Se sube a todos lados. Sí, sí, <risa> sí, eh, sí totalmente. Habitación 173. Habitación 73, te tomás el 273 justamente y está pegado en <risa> atrás en los asientos, el chófer lleva la gorrita. Estamos junto con los creadores y los actores, y los guionistas, parte del equipo de Slim Mustache, las eh, productora audiovisual Plata que lleva adelante esta sitcom eh, Habitación 73 la podés encontrar así en Facebook se va a dar a conocer a estrenar este lunes y más que contentos eh, todo lo que es el el mundillo, podríamos decir, de actores, actrices, músicos, de que estas producciones, que cada vez hay más y más y más, sigan apareciendo en la ciudad de La Plata, que, que hace bien para justamente estas cofradías. Así uh -huh. como ustedes comparten sus proyectos con músicos y, y distintos actores y actrices, también se da la inversa y sí, se sí, va sí, generando sí, sí. una solidaridad seguro. creativa más que interesante. Seguro, seguro. Y una apertura a, a, a decir, bueno... ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo próximo que hacemos? Y entonces ahí tiramos cosas cosas eh, sobre la mesa y, y con la posibilidad de que intervengan otras personas La próxima que, que, que hagamos probablemente actúe otra gente No somos un grupo, eh, digamos, somos un núcleo Pero después estamos estamos abiertos Particularmente en este en esta edición, digamos, actúo yo Y la otra, vamos a llamarle protagonista, es Moira Hidalgo uh -huh. Y después eh, tenemos a Luciano Guglielmino Eh, y, y te, Perdón, vamos a anunciarlo Tenemos a gente muy grosa laburando es Actores, cierto, pues, actores del carajo Lut, Lucho Guglielmino Casper eh, Uncal Marcelo Alegro y Ana Paula Alegro Que son por supuesto Familia. parientes míos Pero que son son actores de fuste Y actriz claro. eh, Y también tenemos a Carola Vélez Así que, eh, nada, es la verdad que es un equipo que estuvo, eh, que laburamos muy bien y estamos muy contentos con eso. Vamos a hacer un preestreno. Eso, quería hablar. Habitación 73 eh, va a, podremos decir, para el que le interese y no alcance al lunes, a, por la ansiedad. Por la ansiedad, lo puede Pobre, ver sería antes. Sería buenísimo que la gente tenga ansiedad. Y el Valle el sábado, Pero creo que la ansiedad y la angustia son las cosas que más sobran hoy en día. Buenísimo. Pero, Perfecto. ¿Sos ansioso? Vení a ver el preestreno de Habitación 73. <risa> Lo que vamos a hacer es proyectar eh, Habitación 73... Eh, eh, en un evento Que además va a sumar Un dúo de canciones de humor Que se llama Dos de Copas En el que bueno, también intervengo <ríe> No alcanzaba la plata para bueno, pagarle a mucha gente chicos bueno, se Son canciones de humor Y además vamos a tener la proyección De, de, de eso, va a ser el sábado Este sábado este, este sábado? sábado sí sí, sí a, la, a las 9 y media de, de la noche En el medio aljibe que es un espacio que ustedes lo pueden buscar en, eh, en Facebook y ahí reservar. Lo hacemos solamente con a, tra a través de reservas. A través de reservas por Facebook. Es igual en el centro, vamos a genéricamente decir 66 y 11, cerca del Parque Saavedra. Claro, en la zona del Parque, del parque Saavedra. Y, y bueno, está la página del Medio Aljibe y la gente se mete y puede y puede reservarlo ahí. Vamos a someterlos. T una copia, tampoco vamos a a revolucionar nada en el próximo bloque a nicolás alegro y a Ezequiel jauregui a un cuestionario surrealista que tiene el vodevil así que vayan preparándose <susurra> le voy a decir por favor que se laven los dientes que se acomoden la ropa que se pongan okay. perfume porque viene brava la cosa bueno seguimos en el vodevil y el bloque que los ¿Qué nervios no. ah <susurra> ahí se iba el tema clérico vivo ilusiones de peces raros. Tin. Enciende uno de estos conos de la memoria cuando regreses a tu cubículo. Huelen uh, huelen a incienso. Si no fue otro programa más del de No nos fuimos, no, no, no fuimos. No, no, no fuimos. Acá, Falta el ping pong, yo el ping -pong. Me, querían, me querían meter en un surrealismo quiero... Esta es la estratosfera radiofónica Y es desde aquí Donde vamos a hacer el ping pong surrealista Hoy se somete Nicolás Alegro Guionista, actor Y Ezequiel Jauregui Dirección de la serie web platense Que se estrena este fin de semana Habitación 73 ¿Están listos? Sí. sí. Rápido, cortito y al pie. El tiquitaca radiofónico de Radio Nauta. El pingpón surrealista con la primera pregunta. Shakespeare o Molière? Shakespeare. Shakespeare. Pelado, peludo o Eugenio Barba? Pelado. Pelado. El cascaneces de Urlezaga o Cine con Wanda? Cine con Wanda nada. Chinchulino morcilla. Morcilla. <risa> sí, morcilla, pero fría. Realismo o grotesco? Grotesco Realismo, Ezequiel ah, No habíamos quedado en esto, vamos Arriba del escenario o abajo del escenario abajo. Arriba Proponer o recibir <ríe> Perdón, ¿cómo? Proponer o recibir Proponer ¿Plata? Bolitas <ríe> ¿Pallana o elástico? Bolitas. Bolitas ¿Pan con manteca y azúcar o arroz con leche? Pan, Pan con, con manteca, manteca y, azúcar. y azúcar ¿Cebollitas o mandioca? Cebollitas mandioca. ¿Chiquititas o grandotas? Ah, <risa> chiquititas por las dudas, sí, ¿no? Chiquitita. pero no sé a qué te referís. Yo tampoco. C está bien. ¿Campo platea <risa> o palco? Eh, campo. Campo, sí. ¿Me tomo unos mates y ensayo o ensayo y me tomo unos mates? Me tomo, me tomo unos, unos mates, mates y, y ensayo. ensayo. Corto. Corto para la facultad de cine o viaje en micro hasta Ranela? Corto. Viaje en micro Ranela, <risa> sí, ¿O porque totalmente. lo supís? Tarareo sí. o si lo sabe cante? Tarareo. Sí si lo sabe cante. ¿Al frente o por la tangente? Tangente, por la tangente Siempre Juan Moreira O la Coca Sarli Coca Sarli. Yudo con Tito Cosa O Padre con Estebanés Estebanés No, Tito Cosa Yudo con Tito Cosa Que es débil Cena con Moria O T con Franchella Cena con Moria Sí, Cena con Moria sí. Nos vamos a reír más Es difícil igual Sí, pero Cena Kentin Tarantino O el Tata Martino Martino, es, es mucho es mucho más sangriento <risa> No puedo superar esa, esa respuesta, disculpa Leonardo Fabio o Leonardo Astrada Leonardo Fabio Astrada. Drama o comedia? comedia Comedia Y truco con Sprecherwood o un Jenga con Bartiz El Jenga tiene su emoción ¿Qué? El truco con Sprecherwood pero en castellano, en francés no, por favor Y por último, les quiero pedir si nos pueden recomendar alguna obra de teatro, algún libro, alguna película Un maestro o una maestra que nos dejen aquí, al Bodeville y a todos los oyentes. ¿Cómo no? Yo, eh, ¿qué recomendar? Ah, podemos recomendar Tricafopte. La Trica obra Fopte, que está, sí. de, eh, eh, que está no, no sé ahora dónde está, pero búsquenla. Porque en, está, el, está, el, en el temprano. Obrero. En el, eh, en el Obrero. Y los libros de, Rosen... sí, de Rosenkopf, de Mauricio Rosenkopf, el uruguayo, que son una preciosura. Bueno, Nicolás, Ezequiel, les agradecemos... Que hayan a, se, a, se hayan acercado hoy al Bodeville Escucha Teatro Para comentarnos, invitarnos eh, a la presentación de Habitación 73 La nueva comedia web platense Ese es el título sí, que sí, estoy dando Sí, sí, sí señor Totalmente les Agradecemos muchísimo que se hayan acercado Y a los oyentes y a las oyentes que están ahí Que si se quieren comunicar por las entradas de Femeninas Veladas O Bracita Perro Chagualo dos eh, invitaciones dos entradas que tenemos para ver estas obras el fin de semana nos pueden escribir a nuestro correo de la página del vodevil y bueno veremos si nos ponemos en amigos y las compartimos desde ya les agradecemos aquí a la gente que ha llegado al piso quédense en radio nauta los esperamos el miércoles que viene con más vodevil escucha teatro pedir, si la calle no me mata a la noche me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 3 hora Si nos fue otro programa más del de vodevil con las participaciones de Gabi Witenkamp, la que tose a destiempo, Agustín Recondo, el que amasa las pas Juanjo Zucker, el que caza las moscas al boleo, y Pana, la que opera sin anestesia. Muchas gracias.